Colaboro en este foro, mejoro mi perspectiva Que dirige, pringen no finge con mi saliva Voy a lanzarme de prima encima de la tarima Que arrima mi clima más arriba pa' ver quién se anima Con tinta mi papel busca una idea bruca Que asusta y surta la línea para que se deduca Si nunca mi nunca, se arruga, juega lo de siempre Se en que entre, choca con mi vientre Cada palabra la trae me saca de una cloaca Que trata de matar mi caja que jamás opaca Soy la tinta negra que se alegra de tu fracaso no falca Como Zeus en su pantenón Componiendo versos Si soy un creador es por un don y lo utilizo Resisto la ansiedad de darme muerto contra él Matrimonio de por vida con el demonio de papel Camino por la calle mientras llueve Esperando que algún auto no me empate de Nunca has tenido suerte, pues para mí eso no existe. Y si te gano en todos aspectos porque tú nunca la viste. Reiré para cuando todos lloren, porque ya lloré caída sin cambiarme los colores. Llevo la bandera del rap atada al cuello, más un firme contingente detrás que lanza rayos. Te tecleamos y damos vida a instrumentales. Ta Tatuamos en su cuerpo signos vitales. Saco Brillo el flow como a cristales Con letras que degoran ritmos bestiales el Pedro es un hijo más engendro del micro Amante del invento Mi placer como te explico En bombo casca del terror Aquí los MCs improvisan Baja el fuego de golpe La humildad te da paliza La ceniza En el suelo muestra fuma compulsiva Deja Que escriba de por vida a los raperos la misiva Dedico al cielo algo mientras fuera el funeral No me hables de vida La vivo yo el instrumental con Aplico, no defino el término, con un fin como propósito, pero no le encuentro término. Externo mis ideas, pensamientos internos, sobre un cuaderno damos vida a un papel que estaba muerto. Es real porque lo vivo. Mis letras son puñales. Creamos y escapamos del encierro mental. Si creo en lo que hago, nada puede estar mal, es natural. Creamos que escapamos del encierro mental si creo en lo que hago nada puede estar mal es natural